La gente en la calle dice que somos locos. ん 「せあ l のほうれんわいぽで Dije que cuando sanan ese nombre, en ese nombre podemos ser salvos, podemos ser libres, podemos ser restaurados, podemos ser sanados. ¿Por qué、no、lo decimos una vez más? Pero con alegría, sobre tus pies, dilo. Cristo, oh sí, Cristo. Oh, muchos van a decir, pero porque es solo Cristo, Cristo, Cristo, solo Cristo y Cristo y Cristo. Solo Cristo salva, mi hermano. s a l v hay salva. Aleluya. Y nuestra boca tiene que estar llena de alabanza todo el tiempo. Y nuestra boca tiene que decir Cristo, Jesús, Padre, Abba.